Ah, ah, ah, fija. <risa> el guardión, hoy tenemos el placer de contar en el estudio de la Logita más desgracia con de Neco Calle, que entre otras muchas cosas ha sido portavoz del Foro Social Permanente, un espacio dinamizador que integra en diferentes organizaciones de la sociedad civil y personas a título individual y que tiene por objetivos impulsar el proceso de paz vasco y ayudar a, destaca, a destacar los nudos que atenazan la resolución de las consecuencias del ciclo de la violencia vivido durante los últimos años. Muy buenas, Neco, ¿qué tal? Caixao, Miquel, ¿qué tal? Aguardión. Aguardión, bye. Aguardión, bye. Bueno, eh, el Foro Social ha dado por terminada su etapa de trabajo recientemente, tanto en la CAF como en la Farroa, y bueno coincidiendo además con el décimo aniversario de, del primer foro social. Eh, y en el balance de estos años, desde 2016, ha destacado que existen muchas razones para el orgullo. Cuéntanos, eh, ¿cuáles han sido las aportaciones de este foro? que bueno, nació en un principio para fortalecer la participación ciudadana en el proceso de paz ¿no? Sí, así es, como bien decías el primer foro social se organizó en 2013, un foro social organizado por Locarri Ibaque Videa, eh, si recordamos y de ese foro social emanaron 12 recomendaciones que han sido la hoja de ruta del foro social permanente una vez se crea en eh, junio del 2016, es verdad que la presentación pública del foro social permanente fue en octubre, pero bueno, desde junio o incluso también desde De antes, en 2016, ya se venían ¿no? eh, gestando los gérmenes de este foro social permanente, que como dices es una dinámica social de entidades y de personas individuales que bueno el objetivo tenía que tenían era impulsar el proceso eh, de paz, el proceso de construcción de paz en Euskal Herria. Y sí, eh, un poco el mensaje que quisimos lanzar en, en enero, ¿no? en ese anuncio del foro social eh, en el que se daba por finalizada la etapa de trabajo era que había razones para el orgullo ¿no? eh, por un lado eh, orgullo porque ha sido un camino colectivo ¿no? de muchas entidades, de muchos agentes sociales, eh, muchas veces se hablaba del proceso de paz eh, en Euskalderría como un proceso unilateral pero es verdad que nosotros queríamos poner en valor la multilateralidad por los diferentes actores y agentes sociales políticos, sindicales que han participado en él, también razones para el orgullo decíamos porque han sido muchos los avances estos últimos 10 años ¿no? y bueno por mencionar algunas en materia de reconocimiento de todas las víctimas eh, las leyes que se han aprobado en el gobierno vasco y en el gobierno navarro eh, de reconocimiento a las víctimas eh, del estado en el año pasado el foro social tuvo como eje principal de trabajo eh, superar la discriminación existente eh, sobre todo vinculadas a las víctimas eh, eh, del estado y en ese sentido los avances pues han sido importantes luego en materia también de personas eh, presas por motivación política eh, el foro social también anunció el año pasado, ¿no? que el alejamiento tal y como lo habíamos conocido hasta ahora ya había finalizado y prácticamente la totalidad de los presos y presas vascas están en cárceles de Nafarroa o del país eh, vasco y eso es un avance también importante creo que son siete eh, presos y presas las que eh, quedan eh, fuera no de cárceles vascas eh, o navarras y una vez estén ya todos los presos y presas en, en Euskadi y en, en Nafarroa el proceso de reintegración o ¿no? de resolución de la cuestión de las personas presas pues ya más o menos estará eh, definido. Y luego, por otro lado, pues yo creo que el avance más significativo ocurrió en 2017-2018 con el desarme civil de ETA y la disolución de ETA. En todo este tiempo se han venido construyendo diferentes consensos, el foro social permanente yo creo que también ha acertado en las metodologías que ha utilizado, eh, esa idea ¿no? de identificar los nudos, aprender de otras experiencias, de otros procesos de paz y a partir de ahí... Pues hacer propuestas sensatas, que fueran fáciles de... De, ...de resolución, de resolver... ...y la construcción de, de consensos entre diferentes... ...y luego mucho, mucho diálogo... no ...en todos estos 10 años... ...para poder transitar al escenario... ...en el que estamos hoy... ...entonces, razones para el orgullo, ¿por qué? ...porque el Foro Social dentro... ...en el proceso de reflexión y de balance... ...que hace entre las entidades y personas... ...a título individual, que hemos estado... ...en un proceso de reflexión pues desde verano... ...del año pasado, que es el que nos lleva... ...a tomar esta decisión... ...dice que de las 12 recomendaciones... 11 están resueltas o se han ya dado las condiciones para que se resuelvan. ¿no? Entonces, bueno, eso es en ese uh -huh. sentido el, el orgullo y las razones para estar satisfechas. Uh -huh. Bueno, también un, eh, una de las eh, decisiones que se tomó al comienzo fue... Pues la de utilizar tres diferentes carriles, ¿no? Y Parralde, Nafarroa y La Cap. ¿Por qué esta estrategia y cómo valoráis los resultados de estos tres diferentes carriles? ¿Creéis que ha sido provechoso? Y bueno, también pues desde luego resaltar el trabajo, ¿no? Realizado por Vaquevidea y Artesanos por la Paz en uno de los momentos más importantes, ¿no? O una de las fotos más eh, significativas del foro que ha sido el tema del desarme, ¿no? Sí, eh, o sea yo creo que ese modelo también de trabajo no eh, responde a los contextos eh, políticos, sociales diferentes que hemos, se, o sea, se han venido dando tanto en eh, la comunidad autónoma vasca como en Afarroa como en Iparralde. no Es verdad que en Iparralde se genera un entorno, un ecosistema favorable para llegar a consensos, que al final es lo que facilita el desarme. Es verdad que ahí tuvieron un papel fundamental los artesanos de la paz y también vaquevidean. Luego en Afarroa es verdad que en 2016 se abre uno horizonte ¿no? y, y se han eh, eh, encadenado dos legislaturas que han posibilitado sobre todo esta última eh, avances significativos en materia pues esos de víctimas eh, como yo decía antes de presos y presas y también en materia de la memoria crítica inclusiva yo creo que en nafarroa El ecosistema ha sido muy favorable, sobre todo también político, no que ha posibilitado llegar a nuevos eh, consensos. Y luego aquí en la comunidad autónoma vasca, eh, bueno, pues también... Eh, la agenda de trabajo pues ha sido otra y diferente ¿no? y luego sobre todo a diferentes velocidades ¿no? entonces bueno el foro social pone también en valor ese modelo de, de trabajo ¿no? porque ha respondido ha respondido a realidades eh, concretas diferentes ha sabido adaptar iniciativas y algunas metodologías de, de trabajo y algunos instrumentos también en cada uno de los territorios y eso yo creo que es un valor añadido a esta dinámica bueno uh -huh. También habría que resaltar, pero igual eh, en sentido contrario, el trabajo de otros agentes, ¿no? Sí. Eh, es decir, un sector de la política pues que no ha estado interesado en ningún momento en que este proceso siga adelante y que se ha dedicado pues a entorpecer procesos, a enrarecer el ambiente, eh, no se me viene a la cabeza, por ejemplo, el tema de los jóvenes de Alchasu, ¿no? Uno de los eh, de los grandes palos en la rueda de este proceso, por ejemplo. Sí, en, en cambio en Nafarroa sí que se dio, ¿no? En el marco de ese ecosistema del que hablábamos, pues eh, una mayoría política, ¿no? que, que tuvo un posicionamiento claro respecto a los jóvenes de, de Alchasu, pero es verdad, es verdad que los obstáculos han sido muchos, el foro social también ...en este balance que compartía en enero... ...con Sociedad Civil eh, Vasca... ...y después ahora recientemente en Nafarroa... ...pues eh, también compartía... ¿no? ...esas dificultades y esos obstáculos... ...por ejemplo desde el inicio ¿no? del foro social... ...permanente, esa sensación de que nos... Eh, eh, ...miraban... Eh, ...con los ojos y no nos escuchaban... ¿no? ...y no nos miraban con los oídos... ...entonces bueno, pues ese proceso también... ...de, de ir ganando legitimidad y credibilidad... ...en sociedad, en la política... ¿no? ...entre sindicatos, etcétera... ...bueno pues ha sido un reto importante... Los obstáculos también del gobierno de Madrid, Mariano Rajoy, etc., ¿no? que dificultaban mucho el, el, el avance ¿no? y al final el foro social permanente surge en un momento de múltiples obstáculos al proceso eh, de construcción de paz y una de las razones pues era el gobierno de, de Madrid, de Mariano Rajoy. Ha habido filtraciones, ha habido presiones a diferentes actores. Hay que recordar, por ejemplo, también la citación en la Audiencia Nacional de el Grupo Internacional de, de Verificación, cuando estuvieron aquí en el Hotel Carton en Bilbao En, en, en un primer pequeño desarme ¿no? que hizo eh, ETA y fueron citados a declarar a la Audiencia Nacional, bueno, pues han sido muchos los obstáculos, sigue habiendo obstáculos, como bien dices. una Es verdad que el, el Foro Social Permanente hacía autocrítica respecto a la memoria, que quizá le entramos tarde a trabajar a la memoria, no por ser una de las cuestiones también más difíciles, más complicadas. Y, y, y una de las personas nos decía que, Una vez resueltas las cosas urgentes, quizá ahora teníamos más posibilidades de poner sobre la mesa otros asuntos. no otro. Y es verdad que el foro social permanente pues pensábamos eso, ¿no? que una vez resueltas algunas cuestiones, que iban a ser más fácil abordar otras. Y no ha sido así. No ha sido tan fácil, ¿no? O sea, cuando se iban resolviendo la situación de las personas presas, cuando se avanzaba en materia de víctimas, del reconocimiento de las víctimas, o a sea, la verdad, a la justicia, a la reparación, pues sectores de la sociedad, sobre todo también políticos y medios de comunicación, se volvían a a trincherar, ¿no?, en esa lógica de bandos, de enfrentamiento, de confrontación, ¿no?, en una lógica muy, eh, muy eso, eh, de conflicto, ¿no?, y entonces, bueno, pues todo eso ha sido complicado de, de trabajar. Sí, porque uno de, los, uno de los objetivos, ¿no?, desde el principio del foro era impulsar desde espacios sociales la construcción de una memoria crítica inclusiva, o sea, es decir, respetando todos los relatos y... Eh, se ha hablado mucho de este tema, ¿no? De la batalla por el relato, eh, quizás uno de los máximos exponentes pues sería, por ejemplo, series como Patria, ¿no? O también me vino a la cabeza, por ejemplo, el, el conflicto de los Onguietorris, ¿no? No sé cómo habéis trabajado eh, este tema de, de la memoria crítica eh, desde, desde el foro, teniendo en cuenta ¿no? este objetivo tan complicado, ¿no? De construir una memoria crítica inclusiva. Sí, es complicado, pero bueno, yo creo que ahí también hemos acertado ¿no? en la creación de algunos instrumentos y algunas iniciativas. Por ejemplo, en chunas Tsunashbisiki de Tsairaiki, no que ha sido una dinámica que ha aglutinado a víctimas de diferentes expresiones de violencia, víctimas del Estado, víctimas de ETA, eh, que han supuesto encuentros públicos, pero también eh, muchos encuentros discretos ¿no? eh, entre diferentes eh, eh, víctimas. Hemos también activado eh, espacios de diálogo discretos, eh, sobre el relato y sobre las memorias en nafarroa y en la comunidad autónoma vasca por ejemplo en nafarroa se ha llamado diálogos de memoria eh, y en y bueno y nafarroa tiene además su propio recorrido ¿no? el grupo decidió hacerlo público este proceso eh, hizo una comparecencia en el parlamento navarro ahora tienen prevista también una eh, un encuentro con ampliado con otras eh, personas no para seguir abordando esta materia. Desde el Foro Social también pusimos en marcha la dinámica del compromiso social para la construcción de la convivencia democrática. Bueno, o sea, yo creo que en esos instrumentos sí que es verdad el foro ha ido acertando, creo que ha calado y es una de las eh, también eh, balances que hacía el Foro Social Permanente. Creo que en diciembre del año pasado en el que presentaba 10 recomendaciones para la construcción de la memoria crítica inclusiva, en el que decimos el foro social eh, decimos que la batalla del relato único ya está agotada, eh, hay consensos de, de que todos los relatos tienen que ser escuchados, de que esos relatos no tienen que ser autocomplacientes ni autojustificativos, es decir, que tienen que incorporar una mirada crítica, Del, del pasado y que se tienen que hacer en base a también el respeto de los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido eh, esas recomendaciones están hechas y que se han ido construyendo estos últimos, yo creo que dos años, ¿no? Esos consensos mínimos para mm, que se le dé continuidad a ese trabajo realizado. Uh -huh. En cuanto a esto, no sé cómo valoráis también el, el trato recibido desde los medios de comunicación. Eh, no sé últimamente tal me viene en la cabeza denuncias en, por ejemplo en la televisión pública vasca no en cuanto a censuras ¿no? de ciertas expresiones e incluso camisetas ¿no? que no se permite que aparezcan etcétera bueno o sea yo creo que en el tratamiento de Bueno, del foro, yo, yo decía, se nos escuchaba con, con los ojos en vez de con los oídos, ¿no?, al principio. Yo creo que eso era también una realidad que se que es que, que se reflejaba en los medios de comunicación. Yo creo que hemos ido, el foro social ha ido ganando legitimidad, eh, credibilidad estos últimos tiempos. Creo que el décimo aniversario de la Conferencia Internacional de Ayete, en octubre del 2021, eh, supuso un antes y un después porque creemos que la, el manejo de la comunicación y de la información en los medios fue buena, se generaron de nuevo consensos que quizá hace 10 años tampoco existían, ¿no? y yo creo que hay bueno se visibilizó la credibilidad y la legitimidad que había ido ganando el Foro Social en estos últimos 10 eh, años. Y luego también respecto a la decisión que toma el Foro, yo creo que el tratamiento de la información ha sido bastante rigurosa, es un balance y que ha tenido un eco que no esperábamos tampoco, o sea, cuando se acerca Acaba el 21 de enero en esa asamblea, en ese encuentro con sociedad civil vasca que hicimos en Durango, en el que fue social iba a anunciarlo, no pensábamos que iba a tener la repercusión mediática que tuvo y yo creo que eso también es, es positivo. Uh -huh. Desde el foro permanente se entiende también que el proceso de resolución no está culminado. Eh, dinos en eco el... ¿En qué fase entraríamos ahora? Según tu opinión, ¿cuál crees que debe ser el papel de la sociedad civil en esta nueva fase que, que se abre ahora? Bueno, yo creo que la sociedad civil tiene que seguir siendo protagónica en el impulso del proceso de construcción de paz no y la convivencia democrática. Eh, es un poco el mensaje que queríamos lanzar. Es decir, es verdad que el Foro Social Permanente mmm, decide dar por finalizada su etapa de trabajo. Es verdad que el Foro Social Permanente también ha supuesto un proceso de empoderamiento para muchas entidades y personas a título individual que hemos hecho parte de esta dinámica. ¿no? Y seguro que también para otros agentes sociales que se han unido, que han coincidido, que han participado en alguna de las dinámicas inicial que ha puesto en marcha el foro social estos últimos años ¿no? por ejemplo nuestra organización nosotros hacemos parte bueno yo hago parte de una asociación de una ong paz con dignidad eh, en la que no teníamos la agenda de construcción de paz eh, o sea el, el proceso de construcción de paz en nos escalaría en nuestra agenda ¿no? cuando entramos en el foro social permanente y ahora la tenemos no es decir el foro social desaparece pero las entidades vamos a seguir seguramente eh, trabajando en, en estos temas impulsando iniciativas etcétera no pero yo creo que quedan en manos de la sociedad civil poder seguir impulsando esto, ¿no? Y entonces el foro social decía una nueva etapa nuevos retos nuevos instrumentos no es un poco el mensaje que, que, que lanzábamos en, en, en enero y en ese sentido bueno pues identificamos algunos retos que seguramente en los próximos, en las próximas semanas antes del sexto foro social que es en marzo pues también eh, iremos eh, eh, apuntando ¿no? y compartiendo con la sociedad civil en el sentido lo que decía 12 recomendaciones 11 más o menos no eh, están cumplidas o están en vías de ser eh, resueltas eh, y la única que queda de esas 12 recomendaciones es el modelo policial pero que no está en agenda no entonces bueno ese va a ser complicado de abordar pero luego en materia de víctimas eh, y el reconocimiento de la verdad la justicia y la reparación bueno pues ahí está siga existiendo las asimetrías respecto a las víctimas de eta y las víctimas del estado los reconocimientos eh, que se están haciendo a través de las leyes en nafarroa Y la comunidad autónoma vasca creemos que tienen que también ser eh, público, tiene que tener un carácter público, es decir, se tienen que socializar esos reconocimientos eh, de manera que vayan cambiando también los imaginarios de la ciudadanía respecto a las víctimas, ¿no? eh, porque si hay, cuando se habla de víctimas la mayoría de personas piensa en las víctimas de ETA ¿no? y no en uh -huh. las víctimas de, del Estado. En la cuestión de las personas eh, presas, pues hay que seguir impulsando los procesos de reintegración de las personas presas. Es verdad que estando en cárceles vascas sin afarroa seguramente eso vaya a ser mucho más fácil Fácil porque decíamos, se están definiendo ya las hojas de ruta para para eso, pero bueno, yo creo que ahí tenemos también un espacio en el que poder eh, seguir trabajando. Y luego también el de la memoria crítica inclusiva, ¿no? Los sí. relatos, eh, etcétera. Yo creo que ahí es donde tenemos que también ¿crees, ponerle... El... ¿Crees que una pregunta así un poco...? crees que Trampa, está preparada... una pregunta trampa. No. <risa> pero igual un poco complicada, sí. ¿Crees que está preparada la sociedad vasca para llevar este tema a las aulas? Sí. No, es, o sea hay hay un riesgo y eso el foro social lo ha vino, lo ha venido también diciendo desde hace pues 23 años y es el de pasar página no o sea, hay una sensación de que cada vez esto le queda mucho más lejos a la ciudadanía en general no y eso es una realidad es verdad que ahora todas las cuestiones que tienen con la construcción de paz eh, eh, quizá está entre las prioridades sobre todo las personas jóvenes por la guerra en ucrania ¿no? y bueno algunas encuestas a nivel europeo eso dicen ¿no? que la situación de seguridad pues es una de las preocupaciones pero es verdad que este tema les queda lejos a la ciudadanía y es verdad también que el foro social pues no ha acertado en el trabajo con las personas jóvenes y entonces ahí resuena mucho el tema de la transmisión intergeneracional no entonces como les contamos todo esto a los jóvenes jóvenes a nuestros hijos hijas a nuestros nietos nietas no y ese va a ser un reto y está claro y Pero no sé, no sé si estamos preparadas para ir a las aulas. Y en eso tampoco hay mucho... Eh, hay opiniones diferentes, ¿no? En estos espacios que hablábamos de, de diálogo discretos que hemos tenido, que hemos impulsado sobre relatos y memoria, pues había mm, algún profesor, algún docente de la universidad decía, es que, ¿qué tan importante es que los jóvenes de hoy conozcan fechas y nombres o más bien educarles en una cultura de paz? no eh, ese eh, A esa pregunta es a la que tenemos que responder y desde ahí veremos qué pasa veremos qué pasa porque bueno Brian Currin decía también que los periodos de elecciones no son buenos para trabajar la paz, ahora entramos también en periodo electoral, a ver qué, qué pasa ahora entramos en periodo electoral pero una de, una de las cosas también que trasladábamos en Nafarroa en el encuentro que hicimos con Sociedad Civil es que creemos que hay eh, cambios que no tienen vuelta atrás Es decir, que se han conseguido avances que no tienen vuelta atrás. Y yo creo que, que ese es también un mensaje claro. Más o menos hay cuestiones que ya están blindadas, haya o no cambio de, de gobierno. Y eso es, es importante y eso nos debe dar tranquilidad para poder imaginarnos un futuro mejor. Pues nos quedamos con ese mensaje claro de que ha habido cambios en la sociedad vasca que no, no pueden dar vuelta atrás y no sé si quieres eh, comentar algo más en eco que nos hayamos dejado. No, yo creo que más o menos hemos dicho todo. <ríe> Encantados de tenerte en el estudio de la Argaita más aspirativa para la Suelta a la Olla y, y es que Ricasco muchas gracias eh, por compartir con, con la audiencia de de la Argaita más Aspiratía y de la Bedi. Pues eh, toda esta información tan interesante acerca de, del foro social que ha dado por terminado su trabajo, como decíamos, y... Eso, pero termina su trabajo, o sea, no ahora, sino el 17 y 18 de marzo en el sexto y último foro social, uh -huh. al que invitamos también a las personas que ah. nos estén es escuchando. Marzo 17 en Iruña, por la tarde, y 18 de marzo en Donosti, por la mañana. Eh, eso, foro social, que sobre todo se va a centrar en balance, conclusiones y aprendizajes del proceso uh -huh. de constitución de paz en el País Vasco. Más información, quizás, en la página web. Eso del es, foro del foro social. Eso es. es Qué ricas con eco. Bye, suey. Agur. Agur.